del siglo XII Composter alcanzó la condición de archiepiscopado bajo la dirección de Diego Gelmírez durante la prelatura de este obispo se realizó un gigantesco esfuerzo para engrandecer la ciudad jacobé todo se sacrificó a su mayor gloria realizándose obras y construcciones portentosas el maestro constructor Mateo esculpió el pórtico de la gloria Gelmírez sacrificó al peregrino por la peregrinación una nueva fase del Camino de Santiago se había puesto en marcha. La reforma de la iglesia permitió el nacimiento del cister. De la mano de esta orden irrumpiría el gótico en Europa y en la ruta jacobea. El gótico era consustancial con los nuevos tiempos. Nació para glorificar a Dios y su poder en la tierra. El sencillo mensaje de la cristiandad de los primeros siglos se convirtió en pura metafísica. El estilo se sublimó y el conocimiento se hizo más hermético. Los maestros constructores se alinearon con la jerarquía eclesiástica. La belleza y los grandes volúmenes avasallaban al peregrino, dejándole estupefacto ante la mole de piedra y sus filigranes. No cabía más remedio que creer. apareció una luminaria en medio de la noche señalando un lugar preciso allí justo allí estaba la señal eran los restos del profeta de Santiago Apóstol a partir de ese momento la historia se divulgó por todo el mundo y comenzó la leyenda y el lento peregrinar de miles de seres era el camino de Santiago una vía que de nuevo vamos a redescubrir en compañía de nuestro invitado el espacio en blanco espacio en blanco Espacio en blanco, espacio bueno, ahí está esa, esa introducción y te estaba preguntando Luis si fuiste corresponsal de guerra me, me, me... sí, bueno, corresponsal de guerra ha habido otros que han sido más corresponsables de guerra que yo pero una de las cosas que hice mi información es Jesús de la Serna, entonces lo dirigía me mandó a la guerra de Lyon-Kipur que es eh, la famosa guerra pues entre Israel y Egipto cuando los israelíes rompieron el cerco del canal de Suez uh -huh. y eso sí, fui y tuve un viaje accidentadísimo porque estaba cerrado el aeropuerto del Cairo entonces tuve que ir a Roma de Roma a Benghazi y luego tomar un taxi para ir hasta el Cairo desde Benghazi por todo el norte de África en Alamein y todo el mar Samatruj y todo esto ¿no? vaya aventura no. supongo que verías las pirámides de... bueno las pirámides yo lo que pasa es que me pasé eh, tres años en Egipto mm. anteriormente del 52 al 55 estuve en Egipto de corresponsal cuando cayó el rey Faruk me fui para allá y hombre Egipto ¿No has vivido tanto tiempo en un sitio? Pues lo conozco bastante bien, ah. porque es recorrido de Egipto de norte a sur. Qué y... país tan apasionante, ¿eh? Sí, sí, un país verdaderamente mm. fantástico y además la escritología es todo un misterio. que que, te, que te, Si te coge la enfermedad esa... Depende a mí de... afortunadamente me cogió durante un tiempo, pero después las, las dolencias <risa> <risa> sí, se me pasaron. ¿Y las pirámides que nos construyeron? extraterrestres, como hizo mucha gente? O... No, qué va, qué va. No. La construyó el faraón Keops y muy poca gente sabe que prostituyó a su hija para poder construirla. ¿Sí? Y que... <risa> Te quedarás sorprendido. Absolutamente. Porque, porque la pirámide, la gran pirámide de Keops, sí. tiene dos millones de piedras, sí. de una tonelada ah, y media cada una. Tremendo, sí. Y cada hombre que iba con la hija del faraón, tenía que darle una piedra. No me digas. <risa> o sea que imagínate, todo esto es legendario, pero lo cuenta Herodoto. ¿Sí? Sí. O sea que estuvo con dos millones de hombres que se tuvieron que cargar la pedrecita por estar con la hija del faraón. Por estar con la hija del faraón. Bueno, total que... Esas son cosas legendarias, pero quiere, se refiere a que la ambición humana para construir el mayor monumento del mundo no ha sido nunca superado, eh, es capaz de cualquier cosa. Sin duda. No tiene nada que ver con lo que queremos hablar esta noche. Ojalá vengas otro día al programa. Vamos con el Camino de Santiago o el Camino, Fran, el camino Francés. El, el origen, Camino Francés, propiamente dicho. El sí. origen histórico un poco del Camino, ¿cuál, cuál es? Si sí. es que se sabe. Eh, bueno, tienes que... Tengo que decirte un poco la leyenda o historia de Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es el hijo del Cebedeo y de María Saromé, eh, hermano de Juan Evangelista. Uh -huh. Y cuando los apóstoles se reparten en el mundo lo que se llama Sortes Apostolorum, uno se va pues, a la India, el otro a Etiopía, el otro a Asia Menor... Entonces a Santiago le toca España, mm. le toca el fin del mundo, digámoslo así, porque entonces las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, era prácticamente allí empezaba el Mar de los Muertos. Y va eh, Santiago, predica en España, tiene dos apariciones de la Virgen, que entonces todavía vivía en Nazaret, es decir, en carne mortal. Una a orillas del Ebro, en Zaragoza, como sabe todo el mundo, ...con el famosísimo Pilar... ...que traen los ángeles... ...y después otra... ...en la playa de Muxía... ...donde... ...si tú lo has visto... ...es un paisaje fantasmagórico... ...y se ve todavía... ...las grandes piedras... ...que no son otra cosa que la barca... ...en la cual vino la Virgen... ...para visitar a Santiago... ...él le construyó un altar... ...se, se llevaba bien con la Virgen en Santiago... ...como está visto, ¿no?... ...y después estuvo predicando... Por toda, la, por toda la península, parece que hizo muy pocos adeptos. En Zaragoza creo que le siguieron ocho personas y la Virgen le había prometido que se le aparecería en el lugar donde hiciera más conversiones. Y por eso Zaragoza es el punto de la aparición de la Virgen. Con ocho adeptos que estuvieron allí. Con ocho adeptos. Estos estaban durmiendo y él de pronto vio un resplandor y unos ángeles que bajaban un pilar con la Virgen, que estaba como, insisto, en carne mortal, es mm. decir, que todavía vivía, ella, en Nazaret. Santiago, después de viendo que no triunfaba mucho en su veredicación, se volvió a Palestina, y allí fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Fue el primero de los apóstoles que sufrió martirio. Mm -hmm. Los discípulos cogieron aquel cuerpo... Eh, la cabeza también, la pusieron en una barca algunos dicen que era una barca de mármol, eso ya es más complicado y es más difícil de creer pero el caso es que bien sea con discípulos o sin ellos seguramente con alguno de los discípulos, Torcuato o Anastasio se fueron navegando hacia las columnas de Hércules entonces no se llamaba el Estrecho de Gibraltar todavía que fue el nombre que le pusieron los árabes cuando entraron ...y subió por toda la costa de Portugal... ...y desembarcó... ...en un lugar de la costa gallega... ...Ría de la Rosa... ...que se llama Padrón... ...Padrón por el Pedrón... ...donde amarraron la barca... definitivamente uh -huh. ...debajo del altar mayor de la capilla... ...de la iglesia de Padrón... ...hay una piedra con una inscripción... ...que parece ser... ...dedicada al dios Neptuno... ...allí amarraron la barca... ...y entonces pidieron a la reina... ...que... Eh, regía aquellos territorios lupa o loba le pidieron un lugar para enterrar eh, aquella mujer debía ser bastante <coughs> díscola el caso es que se quiso burlar de ellos y les dio una pareja de toros bravos para que eh, condujeran el carro mortuorio con el apóstol y ellos amansaron aquellos toros fueron una especie de toreros ¿no? de la época y entonces la reina se convirtió y él excedió un lugar llamado Libredón, donde enterrar el cuerpo. De, desde ese momento hasta la aparición pasaron ocho siglos, y en el año aproximadamente de 834, un monje que se llamaba Pelagio, o Pelayo, que todavía se puede ver en la iglesia de San Sanfiz, en Santiago de Compostera, donde este hombre rezaba, vio una luminaria, una gran estrella o luminaria, sobre el bosque Libredón. Fue corriendo a ver al obispo, que llamaba Teodomiro, y juntos descubrieron el arca marmórica, es decir, el arca de mármol, donde estaban los huesos del apóstol Santiago. Esta es la historia sucintamente contada. Es decir, que la historia de las peregrinaciones empezó en el año 834 o al año siguiente, viniendo de Asturias el rey Alfonso II el Casto, que fue el primer peregrino. Carlos Magno acababa de morir, pero el Imperio Carolincio quiso atribuirse la leyenda y historia del descubrimiento del apóstol, y efectivamente en el sepulcro de Carlos Magno, en Aquisgrán, aparece grabada en oro la historia de la aparición de Santiago al emperador, diciéndole, este es el camino de las estrellas, síguelo y encontrarás mi tumba, como si hubiera sido él. Y es porque estas cosas en la época significaban también símbolos de poder. Es decir, uh -huh. descubrir el sepulcro de un apóstol en Occidente no había más que uno, que era San Pedro, en Roma. Pues eh, no, no había otro. Y, y, el, y el sepulcro del apóstol, el imperio caroligio se lo quiso atribuir. Los monjes de Cluny trabajaron mucho para crear este camino y a partir de entonces empezaron a llegar los peregrinos pero en cifras verdaderamente tremendas eh. Eh, llegaban de todas partes para rezarle al sepulcro del apóstol también esto debió de ser favorecido por el hecho de que no se podía ir fácilmente a Jerusalén porque los árabes ocupaban todos aquellos territorios y también los territorios intermedios y entonces se llamó exclusivamente peregrinos a los que iban a Santiago uh -huh. mientras llamaban romeros a los que iban a Roma y palmeros a los que conseguía llegar a Jerusalén. Y la gente que estamos metidos en, en, este, en la realidad de vista desde otro punto de vista, más esotérica, dicen que nunca, ah, bueno, algunos historiadores también lo dicen, nunca estuvo ahí enterrado eh, aposto, el apóstol Santiago y que ni siquiera estuvo en España. Que España. aquella la, es la tumba del... Sí. De la el... tradición de que estuvo en España viene de San Isidoro, eh, del siglo VII, que él dijo que sí que había estado en España. Eh, se han hecho toda clase de conjeturas sobre quién está realmente enterrado en el sepulcro mm, famoso del apóstol de, de la catedral de Compostela eh, un Unamuno dijo que era pristiliano, un hereje uh -huh. y se está gente que está trabajando en ver signos pristilianistas pristiliano eh, sabes que fue eh, también ajusticiado uh -huh. en la época aquella por hereje no a pesar de la opinión en contra de San Martín de Tours que no quería que lo matasen pero Eh, luego vino la reforma protestante y Lutero no se creía nada ni siquiera Erasmo que era católico se lo creía mucho pero Lutero dijo allí lo mismo puede haber un hombre que un perro que un caballo muerto bueno ha habido todas esas interpretaciones pero bajo mi punto de vista lo importante no es tanto que realmente esté allí el cuerpo del apóstol Santiago, como que la gente se lo hubiese creído durante un milenio. Uh -huh. Es decir, esto es lo importante porque, de hecho, todas las iglesias, catedrales, eh, capillas románicas, palacios, que surgieron en ese camino, no habrían surgido sin la idea de que estaba allí el apóstol Santiago. Es decir, es de aquellas eh, verdades que no hace falta plantear <coughs> de una manera racional, sino ver simplemente que la creencia es lo que hizo que este camino francés sea un verdadero museo extraordinario. Es decir, este camino que sale de saint que te encuentras con la Catedral de Jaca, con el Monasterio de San Juan de la Peña, con el Monasterio de Leire, con la Capilla de Unate, que es una de las joyas del camino. Eh, después, desde Roncesvalles, con la colegiata famosa donde se dio la batalla de Roncesvalles, de Roldán uh -huh. esto era antes porque era del siglo VIII uh -huh. se dio antes la batalla de Valles. los aragoneses lo niegan y dicen que la batalla de Valles no fue en Valles, sino en el valle de Anzó bueno, total <coughs> sí. hay toda clase de, de conjeturas pero el hecho es que durante 1200 años la gente ha estado peregrinando y pidiéndole favores a Santiago Apóstol, que Santiago el Mayor. ¿Y sí? ¿Por qué? ¿Qué extraña fuerza ha habido ahí, aparte de, de, del apóstol, para que toda la gente, millones de personas de toda Europa vinieran ahí? ¿El fin de la Tierra? Pues porque, pues porque <coughs> es muy raro encontrar el apóstol de uno de los doce primeros discípulos de Cristo. Sí. ¿Verdad? Es decir, no hay muchos, no hay muchos. Eh, San Pedro está en Roma, eh, San Juan Evangelista en el Oriente. Fíjate que María Salomé, en una ocasión, Le fue a ver a Jesús y le dijo yo quisiera maestro que cuando estés en el cielo pongas a uno de mis hijos a tu derecha y a otro a mi izquierda él dijo yo no está en mi mano hacer esto porque es el padre el que tiene que decidirlo pero de hecho se salió con la suya porque si te fijas bien Roma está en el centro donde está el vicario de Cristo y a su derecha Mirando hacia el norte, a su derecha está Juan Evangelista, es decir, y a su izquierda, en Galicia, su hermano, Santiago Apóstol. O sea que, es, eh, al final, se cumplió esa especie de profecía, esa especie de demanda que había hecho María Salomé. ¿Has parte del camino? ¿Ha sido el camino entero? No, no, el, camino, el camino francés entero entero Y, y en parte del camino de Santiago lo he recorrido también Porque he estado en Aquis Gran He estado en Tours, he estado en París Claro, en la Tour Saint-Jacques Y me he preocupado un poco de mirar Cómo toda esa Todos esos caminos están llenos De iglesias de Que se deben Precisamente al camino de Santiago Porque el camino de Santiago Era también un camino de los arquitectos de ¿Sí? los canteros, de los escultores, uh -huh. que les encargaban, los reyes, los monasterios, les encargaban que construyeran, y eh, se ha dicho incluso que este es propiamente el camino de los arquitectos, el camino de los constructores que iban a buscar alguna... ...algún misterio en todo eso, ¿no? Yo mm. te he contado también el tipo de gente que venía... ...venía todo tipo de gente, fluía por esa vía, ¿no? Bueno, bueno, había reyes, emperadores... ...Motilde, la emperatriz de Alemania, por ejemplo, estuvo aquí... ...Eduardo, el confesor de Inglaterra, también hizo el camino andando... Mm. ...muchos reyes, muchos artistas... ...por ejemplo, un, un artista muy importante mm. de los Países Bajos, Faneik... ...estuvo también allí... ...Raymundo Lulio, también recorrió el Camino de Santiago Ignacio de Loyola el Cid, el campeador incluso ¿Sí? también parece que estuvo o por lo menos lo atribuyen así y mucha otra gente, de nombres famosos junto con toda clase de constructores, carpinteros eh, y también también debió de venir muchos comerciantes muchos industriales que iban tratando de buscarse la vida yo todavía he conocido a un señor que hace el Camino de Santiago ahora Y que su única motivación no era nada de botas, sino era probar unas botas para, <ríe> para una fábrica de botas. Eh, decir, miren qué bien van estas botas para hacerse 900 kilómetros andando, ¿no? Venían procedos de Salamanca contadas prostitutas de bienvenir rusianas toda clase de gente bueno pues la edad media pues era un hervidero de gente mucha gente iba para conocer mundo digámoslo así y otros para ganarse la vida seguramente que había prostitutas y estaban <risa> tenían establecido en un lugar donde pasaban 500.000 personas ...pues imagínate todo lo que podía ver ...no santos y menos santos... ...y los templarios que pintaban en toda esta historia... ...los templarios eran monjes guerreros... ...que al mismo tiempo ejercían... ...una especie de banca... ...eran como monjes banqueros... ...es decir, un señor de Alemania... ...por ejemplo, que quería recorrer el camino de Santiago... ...iba al convento templario... ...de, de su ciudad... ...o de su país... ...y entonces estos... ...hacían un depósito de dinero... ...y los templarios a lo largo del camino... Le iban dando las cantidades que necesitaban hasta llegar a Compostela. El centro más famoso que tuvieron en España fue el Castillo de Panferrado. Ese era típicamente templario. Y ahí supongo pues, que había cambio agio y visagio. Parece ser que el, el uh, interés que les ponían no era muy alto. Y eh, se encargaban un poco de proteger a la gente de los malandrines. Y también se encargaba de proteger. Eh, había órdenes eh, que los que los protegían los, los antiadistas mm. siempre hubo gente que se encargó de proteger a los peregrinos y aún lo hay porque te encuentras a los hospitaleros, a las asociaciones del Camino de Santiago, eh, que se ocupan, amigos del camino, que se ocupan de los peregrinos. Yo he visto hospitaleros que les hacen masaje en los pies a los peregrinos, les curan las llagas, eh, que por cierto deben ser bastantes. Yo vi en un libro de los que están en los albergues una frase que decía eh, «Me ha salido un pie en la ampolla derecha». <risa> tremendo y que ahí antes de pasar a sitios concretos que tú narras un poco en tu libro Ultrella ese libro que se ha editado en el país Aguilar historias, leyendas gracias y desgracias del camino de Santiago que hay cierto aquello que dicen que ese camino era un antiguo ca uh, camino pagano y esotérico que la iglesia se adueñó y que llegaba hasta el final de la tierra sí, bueno finicia. ya sabes que ya sabes que se ha producido con mucha frecuencia el hecho de que la iglesia al cristianizar una determinada región dedicaba a Cristo o a la Virgen los santuarios que antes posiblemente habían estado dedicados pues, al dios Apolo, o a la diosa Tanit, o a la diosa Diana. Uh -huh. y esto es muy frecuente, <ríe> y la prueba y es que si te fijas andando por España o por cualquier lugar de Europa siempre los santuarios están situados en los sitios mmm, más verdes eh, más frondosos donde hay más agua y es porque eran lugares, digámoslo así lugares sagrados desde la antigüedad algunos dicen que había energías sí. especiales que te comunicaban con Dios sí, exacto <coughs> es decir, que tenías como una especie de comunicación a través de esos lugares que no eran yermos sino que eran, pues había fuentes había árboles había plantas y um, en, en, concretamente en el camino de Santiago se ha dicho muchas veces que pudo existir antes del descubrimiento del apóstol del sepulcro del apóstol pudo existir un camino iniciático yo antes hablaba del camino de los arquitectos porque eran los que tenían los secretos los arcanos de la vieja arquitectura tú antes mencionabas las pirámides pues las pirámides también tienen un ciertos unos ciertos arcanos ...tú sabes que hay dos millones de piedras... ...colocadas sin cemento... ...y sin ninguna clase de... ...de argamasa... ...y tú coges una cuchilla de afeitar... ...y no puedes meter una cuchilla de afeitar... ...entre dos piedras... Uh -huh. ...eso quiere decir que hay una perfección constructiva... ...extraordinaria... Uh -huh. ...y se ha dicho que era el camino de los canteros... ...o de los... Eh, ...hombres de la piedra... ...de los Jacques, les llamaban en francés... ¿no? ...a los hombres de la piedra que construían... ...entonces se ha dicho que esa peregrinación, esa especie de camino iniciático, llegaba hasta el Mar de los Muertos. El Atlántico era un lugar desconocido y a nadie se había atrevido hasta que Cristóbal Colón emprendió el viaje. Nadie se atrevió, también dice que hay antecedentes, pero nadie se atrevió a cruzar ese mar. Y precisamente el lugar más occidental de la costa europea, o uno de ellos, es, es el que se llama Finisterre. El fin de la tierra. Entonces, pudo haber, antes, yo esto no lo he trabajado tanto, y hay gente que son especialistas de esto, eh, que van viendo cómo se reproducen los signos de los petroglifos antiguos de Galicia, en Noia, por ejemplo, y en otros lugares de Galicia, se van reproduciendo luego en las iglesias del Camino de Santiago. Eh, hay por un ejemplo, la pata de la hoca. La pata de la Oca es una línea vertical y dos inclinadas que representan la pata del animal más o menos sagrado de la antigüedad. Y hay otras muchas cosas que se van reproduciendo desde la catedral de Jaca hasta la catedral de Compostela, se van reproduciendo una serie de signos medio místicos, medio esotéricos, medio alquimísticos también, alquimistas. Mm -hmm. Hay un famoso viaje de un alquimista, Nicolás Flamel, que eh, emprende el Camino de Santiago, eh, es muy curioso que los alquimistas todavía llaman a lo que ellos denominan la gran obra, eh, que es la búsqueda de la piedra filosofal, lo llaman Camino de Santiago, es decir, se emplea la misma palabra, uh -huh. y Nicolás Flamel, que es un, un alquimista del siglo XIV, emprende el viaje desde Alemania y va buscando no solamente el camino y la tumba de Santiago va buscando también el secreto de la alquimia el secreto de la piedra filosofal que es lo que convierte en oro eh, los materiales más innobles y entonces encuentra en León a un antiguo alquimista judío y este alquimista le da la fórmula él aprovecha esta fórmula convierte en oro no sé cuántas cosas y es el que restaura la torre de Santiago la Tour Saint Jacques de París eh, es el que la edifica la restaura la, la, la, la vuelve a poner en pie porque estaba en medio de derruida mm. con el oro que obtuvo <ríe> de este viaje bueno estas son cosas que yo a veces veo que están un poco traídas por los pelos pero que indudablemente pues hay gente que lo ha estudiado y a mí lo que más me interesa del asunto es que <ríe> En el fondo, el camino de Santiago es como un camino hacia la muerte. Si es en la antigüedad, al mar de los muertos, donde se creía que iban las almas de los que morían, al finisterre, fin del mundo, y en el cristianismo, un viaje a una tumba. que es, a lo mejor, un viaje a la propia muerte? Es decir, el viaje del hombre desde el nacimiento a la muerte está simbolizado por el camino de Santiago hasta aquí esta primera parte de este Camino de Santiago visto desde otro punto de vista con Luis Carandel después de esa segunda introducción seguimos contando historias leyendas gracias y desgracias de este Camino de Santiago con este invitado lujo que tenemos hoy el clínico fue capaz de plasmar en sus construcciones la fuerza y el arraigo en el hombre del saber tradicional Con la orden de San Benito, el oficio de constructor o tallador de la piedra recuperó un papel preeminente en la sociedad. Fue el estallido del románico. Son muchos los estudiosos que consideran que el románico no es un verdadero arte arquitectónico, sino la expresión de un oficio hermético. Dicho oficio era transmitido a través de una iniciación esotérica Mediante la cual los aprendices canteros experimentaban en su conocimiento Hasta alcanzar el grado máximo de maestro Tanto la orden de Clinique como la orden del temple Atesoraron una importante sabiduría constructora Este conocimiento hermético lo plasmaron a lo largo de la ruta jacobea, desde sus cuatro puntos de su origen en suelo francés, de conventos e iglesias, de hospitales y puentes, para dar asistencia corporal y espiritual a los peregrinos. La arquitectura románica se inspiró en un legado de conocimientos ancestrales llenos de significado. No obstante, el románico fue bastante accesible a las gentes de su tiempo. La simplicidad de sus características y la falta de grandilocuencia permitieron a las gentes participar del mensaje que la piedra albergaba. este peculiar viaje junto a nuestro invitado nuestro propósito ahora descubrir algunas historias algunos personajes curiosos algunos sitios mágicos el camino está lleno de ellos y como veis Las interpretaciones son diversas. Desde el misterio, el esoterismo, pasando por el arte, por el comercio. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos dé su peculiar visión del Camino de Santiago. Luis, insisto que es un placer estar contigo te lo decía, micrófono cerrado, para aquí lo contamos todo <risa> en este libro que yo estoy disfrutando mucho de Ultreya, hablando del camino de Santiago hay un montón de Utrella lugares que quiere decir más allá, más allá, ¿no? es decir, ir ir hacia adelante, hacia adelante es el grito santiaguista sí. que hace que se animen los peregrinos a seguir adelante uh -huh. pues hay un montón de lugares que tú has visitado, lugares curiosos e historias curiosas que a me gustaría un poco en este tiempo que nos queda de programa compartir contigo ¿qué te has encontrado? Bueno, yo lo, lo que pasa es que se puede decir que se, me he encontrado con tres tipos de cosas. Lo primero, que el camino francés desde Saint-Port, ya te lo decía antes, o desde Roncesvalles hasta Compostela, es un verdadero museo. Uh -huh. Hay que pensar que hay ocho catedrales. ¿eh? y vaya si catedrales, quieres, te rás, digo, sí, sí. acá Pamplona, Logroño, Santo Domingo de la Calzada... Burgos, León, Astorga y Compostela o sea son ocho catedrales las de la cabecera son románicas las de Jaca y uh -huh. Compostela y luego está todo lleno el románico es quizá el arte característico del camino francés pero también el gótico ¿eh? porque es que sigue la devoción y se va construyendo pues, con arreglo al, al, al estilo de la época uh -huh. luego las imágenes de Santiago que aparece de muchas maneras aparece sentado, descansando aparece de pie predicando aparece andando con su bordón con el bastón y con eh, la concha de peregrino y aparece también a caballo porque hubo un momento en que esa línea que se traza entre el Pirineo y Compostela se convierte en un camino militar es decir, en una línea de frontera en los reyes de Navarra, de Aragón de Castilla ven muy claro que aquello es una fuerza que les permite resistir el impulso de los árabes al manzorata ataca a Compostela en un momento dado, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos reaccionan, pues, también militarizando, digámoslo así, y convierten a Santiago en un guerrero, en un guerrero que salva al rey Ramiro en la batalla de Clavijo o luego en la batalla de Ximancas, y luego rescata a las doncellas que había que entregar, según la leyenda, a los reyes eh, árabes, ¿no? Bueno, moros más bien, porque árabes eran más bien de la, de la Mauritania. Eh, bueno, este es el segundo punto, que mm -hmm. es muy interesante de ver. Hay un libro magnífico de don Américo Castro sobre Santiago de España, diciendo que la figura de Santiago a caballo, es una especie de transposición de la figura de los Dioscuros, que son Castor y Pollux, que también aparecían a caballo ayudando a los griegos. Mm. Allí aparece Santiago, a veces con San Millán, patrón de Castilla, y a veces con San Isidoro, que a pesar de que era un santo obispo, pero hay un pendón en la basílica de San Isidoro de León, donde aparece Isidoro a caballo y la mano del apóstol Santiago ayudándole en la batalla no mm. este es un aspecto eh, digamos el de la iconografía pero si es que hay otro aspecto a mi, a mi juicio formidable aparte del de los paisajes que es pues atraviesas montañas, llanuras, viñedos eh, páramos, leoneses eh, luego la maragatería que es un prodigio y luego los montes verdes de Galicia pero hay otro asunto que a mi siempre me ha impresionado mucho que es el tipo de personas que te encuentras a lo largo del camino. Gente que se dedica a la protección de los, de los eh, peregrinos. Gente, por ejemplo, como uno que se llama Pablito, en Azqueta, en Navarra, que eh, al peregrino que pasa sin bastón, sin bordón, le regala un bordón, porque él los fabrica, es un jubilado que se dedica a esto. Ahí está Félix Cariñanos, en Viana que te cuenta la historia de cómo César Borgia murió en los campos de Viana está allí enterrado tiene un busto en la Plaza Mayor y dice, entre comillas, milagrosamente que cuando en ganaba el Tour de Francia aparecía la estatua de César Borgia que debíamos decir César Borja porque era valenciano uh -huh. de César Borgia con el mallot amarillo de la, del Tour ¿no? Hay un Jesús Jato, que está en Villafranca del Bierzo, que tiene una especie de coberticio de allí donde la gente duerme, con un espíritu verdaderamente cristiano, de solidaridad. Se ha llegado a ver, por ejemplo, en, en uno de los albergues, una caja con dinero que pone, toma lo que necesitas, deja lo que puedas. Que es más, más eh, generosidad, casi no se puede eh, mm. pensar. Es asombroso ver... En todas las ciudades, en todos los pueblos, las as asociaciones que hay, cómo se ocupan de los peregrinos, están desbordados en los años de jubileo, porque en este año pues irán miles y miles de personas y a lo mejor no pueden atenderles como en otros años, pero es asombroso ver el aspecto humano y... El, lo moderno de la solidaridad, quizá antes podíamos hablar de caridad cristiana, hoy hablaríamos más de solidaridad porque no todos los viajeros son, lo hacen por motivos devotos, por motivos de religiosos, sino hay muchos que van pues, por motivos casi hasta deportivos, artísticos, o bien para convencerse a sí mismo de que estás haciendo una especie de itinerario media, un, una especie de itinerario místico casi diríamos así ¿no? dicen puedes empezar como viajero pero terminas como peregrino en este libro hay algunos capítulos que hablas de cosas súper curiosas el primo de María Santísima por ejemplo pregunta, ¿quién es ese primo de María Santísima? esto está en Olmillos de San Samón Olmillos de San Samón Olmillos de San Samón, sí Sasamón es una catedral eh, verdaderamente asombrosa, porque hubo un obispado allí, antes de que hubiera el obispado de Burgos. Y este hombre era, que se llama Pedro de Cartagena, era un rabino. Y en el momento en que los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos, hicieron, pues, eh, cambalaches con mucha gente, que eh, se convirtieron, y este hombre se convirtió, pero con la condición de que pasara de ser rabino de Castilla a ser obispo en Olmillos en Sasamón y entonces le convirtieron en obispo y como él pertenecía a la tribu de Judá pues les hacía rezar a los fieles del Ave María diciendo Santa María, Madre de Dios y prima de nuestro excelentísimo Señor Obispo ruega por nosotros estas son cosas anecdóticas pero que te vas encontrando con muchas de ellas a lo largo del camino de la misma manera que te vas encontrando con muchos milagros y historias que te cuentan eh, del pozo de San Indalecio en Villafranca de Montes de Oca, que le arrojaron al pozo y todavía se ve la sangre de San Indalecio eh, en el fondo del pozo. El abad Virila de Leire que sube al monte, se pierde y se queda 30 años, otros dicen 300, escuchando el, el canto de un pajarillo, vuelve al convento y ya no le conoce a nadie, ni él conoce a nadie. Hay que buscar los archivos para ver que efectivamente se había perdido una abad. Hay los milagros de Santiago de que resucita en los montes de Oca alguien y, él, y después incluso se hacían chistes en la Edad Media. En alguna canción francesa he visto, por ejemplo, que decía un señor de Normandía que fue a Compostela para pedir al apóstol que le diera hijos y al volver al cabo de un año se encontró con que su señora tenía un hermosísimo niño. <risa> Y rezo, gracias, señor Santiago. <coughs> y luego, en lo que te decía, para terminar un poco esa relación breve, eh, en lo que te decía del arte mistérico, de la arquitectura, hay un asombroso ejemplo de esta sabiduría antigua. En San Juan eh, de Ortega, en la provincia de Burgos, muy cerca de la ciudad de Burgos, allí hay un, unos capiteles, un capitel de la Anunciación, y en la fachada hay una pequeña ojiva una abertura y en los días equinoccio de primavera y equinoccio de otoño que son aproximadamente el 21 de marzo y el 23 de abril o algo así hay un rayo de sol que ese único día entra por la ojiva y ilumina el capitel de la Anunciación dura tres o cuatro o cinco minutos y después desaparece debe ser de y eso. es verdaderamente asombroso y eso es un cálculo de un arquitecto que lo ha sabido uh -huh. hacer es decir, contando con la posición del sol en los equinoccios de primavera y otoño uh -huh. dos cosas más o tres me gustaría que contara el Cristo que suda sangre este es el famoso Santo Cristo de Burgos que tiene dos réplicas porque está en uno en una iglesia y otro en la catedral pero que dicen que los peregrinos pues veían como estaba sudando eh, sangre no es decir, la devoción han llegado, pues, eh, acuérdate también del Cristo de las Descalzas de, de Palencia, de las, las monjas de Palencia, que también eh, tiene, como parece que tenga piel humana, que uno a uno le dedicó el famoso poema, este Cristo de mi tierra es tierra, etc. El Santo Cristo de Burgos aparece un poco a esto. Eh, por todas partes te encuentras con historias, con leyendas, y esto... ...enriquece no solamente la arquitectura y el arte... ...sino también la literatura... ...porque las puedes contar en plan literario. ¿El polémico vos es San Isidoro? Bueno, es? esto es una historia moderna... ...cuando se fundó... Eh, ...como herencia de la Institución Libre de Enseñanza... ...y de la Junta de Ampliación de Estudios... ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...el ministro Ibáñez Martín de Educación... ...pues dijo... ...que sí, hombre, para presidir la capilla del centro de la ciencia española, nada mejor que traer un hueso del más santo de los españoles y el más sabio y fue San Isidoro de Sevilla y entonces fueron a León y cogieron de la colegiata de San Isidoro un trozo de hueso de san, de, de, de, del santo y lo pusieron en Madrid, en donde estaba el Ramiro de Maestro, allí en la, en la capilla del Espíritu Santo, me parece que se llama uh -huh. y ahora los leoneses lo reclaman <ríe> por eso digo que es polémico, porque los leoneses dicen que debería volver uh -huh. a León sí, sí, sí. a su, su colegiata donde está Le se llama la capilla sextina del arte románico porque la cripta está decorada con pinturas ¿no? uh -huh. y siguiendo León, ya casi para terminar Astorga y la celda de las emparedadas ¿qué pasaba? Ahí? bueno, el, el Astorga entre la catedral y el palacio episcopal que lo construyó Gaudí no lo terminó él, pero lo empezó a construir él hay una especie de abertura con una reja que dice, decían que allí entraban las pecadoras Las metían allí, seguramente por la fuerza, porque yo no me quiero creer que tuvieran este grado de, de penitencia. Pero podía ser que fuera también por penitencia. Y entonces había una pequeña abertura con una reja y les daban pan y agua a través de, de esa reja para que rezaran. Astorga es también un prodigio de arquitectura. Allí empieza la margatería, que es quizá uno de los lugares más misteriosos en torno al monte Teleno donde están pues Castrillo de los Polvazares, la famosa Esfinge Maragata de, de Concha Espina, y eso es una especie de paisajes verdaderamente que son quizá toda la parte del camino que mejor conserva el espíritu y el, el aire antiguo de, de la antigüedad de las peregrinaciones Ajá. volviendo a última ya casi para terminar a esa parte esotérica que aquí cultivamos hay quien dice que en el camino de Santiago está reflejado el juego de la oca hay montones sí, de lugares donde de se la la oca, oca y y los, los puentes montes de oca, los montes de oca que están sabes eh, saliendo de la Rioja vienen a la Riojilla y después viene Villafranca, montes de oca y todos los montes que se traspasan precisamente hasta el santuario de San Juan de Ortega eso es, se llama Montes de Oca y parece ser que la Oca, antes te hablaba de la pata de la Oca mm. que aparece en muchas de las piedras del, uh, del camino de los canteros del camino y eh, parece ser que la Oca era un animal mítico de la antigüedad y si te fijas bien en el juego de la Oca está el puente, el puente. la cabeza del muerto y una serie de signos que podría ser que desde el siglo IX, es decir, de hace 1200 años, se hubiese ido configurando una especie de juego para que los europeos que ya habían hecho el camino, o los que lo querían hacer, pues tuvieran esta especie de noción de lo que iban a encontrarse en el camino de Santiago. Pues... Y una vez, Luis, que hemos hecho el camino, llegamos a Santiago de Compostela, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen los peregrinos, los auténticos? Bueno, ¿no? ahora, en los años santos, <coughs> está abierto lo que se llama la Puerta Santa, que normalmente está tapiada, pero uh -huh. este año está abierta. Uh -huh. Y entonces entran por allí eh, y dan la vuelta, porque la iglesia de la Catedral de Compostela es una catedral de peregrinación, como es lógico, tiene por detrás del altar una especie de transepto, de que esto que se desfilan por detrás, suben a ver... Eh, bajan primero a ver la cripta del apóstol y luego entran para subir al camarín y dar el famosísimo abrazo al apóstol Santiago quizá lo más notable de la capital de Compostela eh, aparte del botafumeiro y de cosas que se han convertido ya en símbolos sea la entrada detrás de la fachada neoclásica de Casas y está el pórtico de la gloria del maestro Mateo es la obra cumbre del arte románico y un estudio detenido de, del, del Pórtico de la Gloria nos permite ver incluso los instrumentos musicales que se tocaban en la época eh, y están todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y la figura del señor Santiago en el centro sobre el fuste de la columna del Parteluz donde se ponen los dedos pues por tradición milenaria, de manera que están marcados los mm. cinco dedos de la mano en la columna del Parteluz para mí es suficiente premio Y creo que yo no he ido andando, pero iría andando para ver el pórtico de la gloria del Maestro Mateo. Se dice que una vez terminada su obra, el Maestro Mateo se envaneció de ella, y entonces fue condenado a mirar siempre hacia el altar mayor. Y hay, ya sabes, una figura arrodillada detrás del fuste del parte luz, mirando hacia el altar, porque no quiso Dios que volviese a ver su obra, el Pórtico de la Gloria, sino que estuviese mirando hacia el altar. Este es el que se llama el santo de los croques, o santo de los croques, el santo de los coscorrones, que si algún día te tienes que examinar, vale la pena de que te des unos golpes allí porque parece que aumenta la inteligencia. ha sido un placer que hayas estado esta noche en el programa contándonos este esta visión del Camino de Santiago gracias sobre todo también por el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes Ultrella Historia, Leyenda Gracias y gracias del Camino de Santiago editado por El País aguilar y gracias por todo tu trabajo y por lo que nos has hecho aprender y ojalá sigamos aprendiendo de ti muchas gracias y creo que hay, no hay palabras para describir lo bonito que es hacer este periodo de nación mejor, y si no, este viaje como yo lo he hecho. Gracias por estar con otros Ultrella, como se dice en el camino. Ultrella. Espero verte pronto. Gracias. Hasta luego.